.ar 10 de la mañana arrancamos en vivo, estamos aquí desde estudio de Radio Pueblo haciendole enredando las mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy estamos desde Jujuy en una mañana bastante fría. Una Está... mañana primaveral. Una mañana primaveral, así es. Este, ya falta poco para que llegue la primavera, ¿no? Dos días. O sea que ya estamos en primavera, podríamos decir. No, faltan dos días, digamos, me dicen para aquí. Y eh, inauguramos oficialmente la temporada de lluvias primavera 2016. Así es, así que estamos con todos ya estamos sacando nuestro campera rompeviento. Che, este tenemos un día bastante agitado nuevamente, como, como todos, todos los, los lunes. lunes. Así es, estamos aquí transmitiendo desde el barrio Alto Comedero, en la ciudad de San Salvador de Juya, que estamos con Panchito operando, con Javi produciendo, con Johnny también en la producción. Y hoy tenemos eh, la compañía de otro compañero, Pachi, que estaba en exteriores, así que ahora está sumado acá a la mesa del Enredando las Mañanas. Bueno, buenos días a toda la audiencia y bueno... Acá acompañando ya que Por la ausencia de algunos compañeras Y bueno, acá estamos Así es, tenés mejor vos que Seba Así que ah. ya fue Seba, ¿no? Le mandamos un saludo a sí. Seba y al monito También que hoy no pueden estar Están haciendo algunos trámites Así que bien, eh, le mandamos un saludo desde acá Y seguramente le vamos a estar dedicando Algún bloque eh, En especial con algún mensajito Que siempre tenemos algún mensaje para eso Y también queremos mandar un saludo acá A nuestro productor estrella que siempre está pidiendo que lo saludemos y que lo nombremos a Javier Melchulán, este el vago más piola de la radio, ¿no? Puede ser. Que fue a ver pez en Salta. Así es. Este, bien, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicarlo. puede ser este a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos busca www.rnma.or.ar y ahí puede seguir este todas las noticias que publicamos en la red o si no también se puede comunicar con nosotros a través de nuestra página de facebook nos busca red nacional de medios alternativos y bueno puedo seguir comentar y también hacernos llegar hay una noticia ayer este le comentamos a la gente de que comenzó la fiesta nacional de los estudiantes aquí en jujuy este... con muchos problemas en ah. la organización este año el gobierno de gerardo Morales implementó que los desfiles de carrozas ...que son hechas por estudiantes, sean en un predio eh, alejado de la ciudad... ...y bueno, eso trajo muchas consecuencias. Así es, porque se ha cambiado todo el sistema... ...y bueno, seguramente en alguno de los bloques vamos a estar comentando... ...que es la fiesta nacional de los estudiantes... ...porque hay muchas cosas con la que este, no estamos de acuerdo, ¿no? Pero podemos ir arrancando con nuestra primera nota. Así es, ayer, eh, domingo 18 de septiembre... ...se cumplieron 10 años de la desaparición, de la segunda desaparición de Jorge Julio López... Por eso estamos en comunicación con Carlos Seidman, de Justicia ya de La Plata. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Te queríamos, bueno, eh, consultar alguna reflexión acerca de, de la movida de ayer y, bueno, de estos 10 años de la desaparición de Julio López. Bueno, en eh, principio, la conmovedora. conmovedora por la cantidad de gente. Eh, conmovedora porque, bueno, el reclamo... Eh, a 10 años ya no es solo de los que conocimos a López o de los que compartimos este, una eh, etapa, digamos este, de militancia por, por, por una cuestión de edad o de, o de épocas con, este, con López, sino que ya eh, es una bandera que han eh, tomado en sus manos los jóvenes eh, que ayer llenaron no solo las calles de La Plata, sino Buenos Aires, Neuquén Eh, Rosario y bueno, en, en todos los, los rincones este, donde se pudo organizar algo eh, hubo expresiones eh, de exigencia de eh, aparición con vida de Jorge Julio López y juicio y castigo. En general, la consigna mayoritaria que hemos logrado consensuar con varios lugares, eh, con las cuales encabezamos la marcha, que pues, eh, pasan los gobiernos continúa la impunidad no este en ese sentido ayer te digo yo te voy a hablar por lo de la plata lo eh, fue muy muy muy muy importante calculamos que alrededor de entre 12 y 15 mil personas este un domingo lo cual no es fácil eh, ha sido realmente contundente la expresión de la gente de que no metemos a, a lópez abajo de la alfombra que no Este, que no lo vamos a olvidar que no nos vamos a reconciliar y nos vamos a perdonar ¿cierto? bien Carlos, te queríamos preguntar justamente a 10 años de la desaparición de Julio López cuáles fueron la, las causas digamos, por qué lo desaparecen y qué provocó en otras víctimas no Le, justamente la, la segunda desaparición de Julio López bueno, la causa eh, digamos, la desaparición en principio, para comenzar este es fue una, una un aviso o un intento de, de, de, este, de amedrentamiento al conjunto de, de los juicios que se empezaban a realizar no nos olvidemos de Checolás en donde López este, eh, declara y luego es desaparecido este es este donde el primer juicio eh, luego de reviertas y eh, luego de caídas las reyes de impunidad ¿no es cierto? Entonces, lo que nos quisieron decir en ese momento fue, eh, bueno, nosotros eh, todavía estamos organizados, todavía tenemos este, poder de eh, hacer eh, desapariciones y lo hacemos. Con esto se pretendió dar un mensaje en principio a los este, a los creyentes y a, los, este, y a las víctimas para que nos sigan el se, eh, segundo a los abogados y tercero a los tribunales, y cuarto apoyados en este lo que quedó del genocidio, es decir, el genocidio eh, perpetrado por la dictadura, tuvo antecedentes, tuvo consecuencias directas y tuvo consecuencias posteriores, ¿no es cierto? Eh, las consecuencias posteriores es el este el tema del, del temor, del terror, ¿no es cierto? Este, bueno, entonces lo que, lo que decíamos este que testigos, querellantes, abogados, jueces y conjunto de la sociedad. ¿Qué pasó? Esto es lo que nosotros pudimos dar vuelta, es decir, lamentablemente no pudimos dar vuelta la aparición de, de López. Loches. Sí pudimos dar vuelta este el tema del terror, es decir, los juicios siguieron, los juicios este a cuentagotas, con todas las las, las este la, la, los pormenores que podemos analizar aparte, pero bueno, los juicios siguieron los eh, que, los creyentes siguieron creyendo, los que fuimos testi seguimos testificando los jueces siguieron juzgando y los abogados siguieron este, impulsando los juicios y el conjunto de la sociedad demostró ayer, inclusive, ya antes pero demostró que este, no se olvida y que no perdona entonces, esto fue eh, el, el lo que nos quisieron hacer creer, lo que nos hacer este temer y crecer con la desaparición de López. Después políticamente eh, eh, es significó eh, nuevamente el, el tema no porque hubiera desaparición, ya en democracia desde el 83 nada, de ha tuvo de desaparida y hay hasta día de hoy hay siento que de desaparecidos, pero López volvió a ser nuevamente eh, la personificación de la desaparición forzada por cuestiones políticas es decir antes había estado en la plata por ejemplo miguel el grupo esteñe montón de casos pero este pero lo que es nuevamente el primer caso de desaparición forzada primer caso que después se repite con eh, felizmente con otro final con los de diputados jerez y martínez pero este digamos también ahí hay una, una clara lección para los genocidas es decir si bien no hubo ninguno de estos casos fueron recrecidos tampoco se volvieron a repetir entonces quiere decir que la movilización popular políticamente también de una respuesta a esa eh, digamos a ese in nuevo intento o nueva utilización de la desaparición forzada como método político buenas carlos bueno teniendo en cuenta esto esta realidad en donde decimos que la sociedad no, no olvida no no perdona eh, ¿qué representa los nuevos manuscritos que se han encontrado eh, justamente el doble de fondo en la caja de herramientas exactamente ¿Qué representa para para ahora la, la verdad no y representa de que lo que quisieron hacer creer de que este lópez inventó de que lópez es los manuscritos ¿Sí? hechos Eh, muy anteriores a las, este, a, la, a la declaración de López, por lo tanto, fueron los recuerdos este, hechos, eh, digamos, puestos en tinta y papel eh, de los horrores vividos, por lo tanto, eh, se demuestra una vez más la falsedad eh, de, este, que, de los abogados de los genocidas cuando dicen que esto es algo que este, inventamos los sobrevivientes para este para culpar a estos pobres viejitos según ellos este y bueno esto es lo que demuestra y además demuestra la metis, la meticulosidad de lópez este en sus este un hombre no olvidemos sencillo un hombre un albanil un hombre de, de, de trabajo este y que la, la, a pesar de todo eso eh, la meticulosidad para no olvidar la meticulosidad para Este, digamos la, la, la organización en su cabeza para poder este el día que que lo pudiera hacer declarar y lo pudo hacer este en el 2006 declaró y con la declaración de él eh, fue parte muy importante de este la, la condena perpetua al genocidio chicolar verdad Respecto justamente a Miguel Echicolás y con esta continuidad de la lucha pese a la desaparición de Jorge Julio López eh, anteriormente habíamos hablado sobre la posible prisión domiciliaria de Echicolás que al finalmente fue negada ¿Qué reflexión tenés al respecto? y eh, mira la reflexión es un poco la misma que este, que lo de la movilización de los 10 años eh, es decir, hasta ahora la movilización de la gente Eh, la, la indignación que causó este es lo que hizo pagar eh, la domiciliaria de Chicolá. Estamos atentos, guarda que no está parada. <ríe> Totalmente. Claro. Sigue su curso. el Chicolá sigue preso, pero la, la, los pedidos de domiciliaria hoy están en la Cámara Federal de Apelación. Eh, pero bueno, hasta ahora hemos logrado, por ejemplo, este de alguna manera, el gobierno salga a dar una respuesta, con la cual nosotros no estamos de acuerdo, pero bueno, tuvo que salir a dar una respuesta, y tuvo que este, y eh, los jueces intervinientes tuvieron que parar un poco la mano. Esto es lo que, este, por un lado, eh, podemos este, analizar, y, y por el otro, eh, lo que significaría eh, que este genocida pudiera tener la libertad de irse a su casa eh, políticamente, Eh, y eh, para los, este, para inclusive para los juicios del circuito casos donde él está en todo por haber sido la, por ser la máxima autoridad eh, del, de, de la policía bonaerense al momento del terrorismo de estado viviente este, es, eh, sería muy fuerte porque se podrían caer eh, muchos de los juicios en el caso de que este hombre eh, se profugara. ¿no? Carlos, a diez meses ya del gobierno de Cambiemos, este, sí. te queremos preguntar qué reflexión podés hacer eh, sobre la política de derechos humanos, si la hay, si la tiene o no, si crees que no la tiene el gobierno. Mirá, eh, si sí, digamos, también creo que... este <ríe> acuerdo a un compañero fallecido hace poco casichiito fukman este decía varias cuestiones siempre no este pero bueno en eso también hay varias cuestiones por lo menos dos analizar no es cierto la primera yo creo que ideológicamente sí la tiene es decir eh, no nos olvidemos este este gobierno eh, nomás leyendo los apellidos este eh, podemos saber este que a qué sector ideológico pertenece y que fue el sector precisamente que fue la pata civil de la dictadura es decir este la sociedad rural eh, la, la, los, los laquier eh, este los grandes los bulrichs los grandes apellidos que fueron la pata civil de la dictadura este que fueron los los, los los que impulsaron y los que se beneficiaron con la política de hambre y represión de la dictadura entonces ideológicamente obviamente ellos tienen una clara política de, este precisamente de de, de, de lograr eh, parar los juicios, de lograr la este eh, la reconciliación y de, y, y de pasar como ellos dicen a otra etapa, dejar el como ellos dicen, dejar el futuro atrás. Lo que pasa es de que la realidad como la realidad que tuvieron con los tarifazos realidad que tuvieron hasta hoy con el tema de derechos humanos fundamentalmente. <coughs> con este, estos intentos de reconciliación este también les va dando cachetazos también les va diciendo repito lo que decíamos recién con lo de Checolás eh, guarda que este pueblo eh, no olvida, eh, no perdona y no se reconcilie eh, entonces estos serían los dos aspectos por ahí eh, que, que, que tenemos que ver, de cualquier manera al ser la base ideológica como decíamos hoy este, eh, proscribe a, eh, a darle este un olvido a lo del terrorismo de estado o a como dijo el propio presidente a volver a imponer este la teoría de los dos demonios este hablando de guerra sucia o como como algún que otro este <coughs> funcionario eh, desconocido o pretendiendo desconocer el número de <coughs> de desaparecidos este es, eh, es obviamente es totalmente contraria a la política de derechos humanos que eh, impulsamos nosotros, ¿no es ¿cierto? Carlos, ya para ir cerrando, eh, te queríamos pedir si podés una crónica de la marcha, en qué consistió, bueno, la actividad de ayer, quiénes fueron los oradores, eh. no no te escuché todo el final. de... Eh sí, de, si nos podías comentar el tema eh, en qué consistió la marcha, hacia dónde marcharon, miren, eh la miren, sí, sí, sí, en la Plata. Eh en la Plata marchamos desde Plaza Moreno, que es eh, la Plaza Moreno es eh, está frente a la municipalidad. Recuerdo que Checolaz eh debía de, este, de eh, presenciar eh, los alegatos de nuestra grecia de justicia allá. Eh, en este en la municipalidad se había hecho ese juicio en el salón uh -huh. en uno de los salones en el salón do lado de la municipalidad eh, por lo tanto siempre las marchas de lópez las comenzamos frente a la puerta de la municipalidad que es donde él <coughs> este, debería eh, haber ido ese día este y le fue impedido verdad en la marcha siguió por la callees fraense por la diagonal 74 hasta Este, otra plaza que es plaza italia que siendo domingo hay mucha gente y siempre lo hacemos así igual eh, por allí por la avenida central céntrica de la plata que es la avenida siente hasta este lo, haciendo un desvío hacia ocho en algún momento este para pasar por los tribunales donde este se recordó eh, el papel este en los tribunales eh, en eh, su encubrimiento, eh, en el que hasta el día de hoy este López, por López no haya un solo detenido, un, un solo imputado y de allí Plaza San Martín nuevamente a Plaza San Martín para finalmente leer el documento consensuado de, no sé, ayer hubo como 50 este, organizaciones que participaron y convocaron Y, este, y bueno y pues, la lluvia hizo un, un final también, este pero bueno pudimos leer el documento, de gente se quedó y este fuimos miles al empezar y fuimos miles al terminar eh, con la consigna como les decía al principio eh, pasan los gobiernos, continúa la, la impunidad, la misma consigna que en Buenos Aires, desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que partió desde Plaza Congreso y fue hasta Plaza de Mayo y la misma consigna que en Neuquén este los compañeros de Neuquén eh, se convocaron en el monumento al general San Martín Bien, Carlos, muchísimas gracias agradecemos el contacto que te hayas tomado un tiempo para charlar un poco con nosotros y hacer esta reflexión no sobre la, los 10 años de la desaparición de Julio López Muchísimas gracias a ustedes y bueno, eh, y a los oyentes a seguir estando alertas este esto es este es un hito en la lucha lo de ayer pero es solo un hito la lucha continúa y hay que estar muy atentos a las al tema de las domiciliaria des bien gracias muchísimas gracias Hasta un abrazo ahí pasaba Carlos saiman de justicia ya de la plata por los 18 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López y bueno nos comentaba un poco el contexto de estos 10 años Eh, de la causa, de lo que consistía la marcha, pues por ahí lo que no, los que no fuimos a La Plata queríamos saber cuál era, ¿Qué había cuál era el recorrido que estuvo bueno porque marcó los lugares así importantes de, de la marcha que está bueno también saberlo y, y como también comentaba, la marcha no solo fue en La Plata sino en otros puntos del país que eso también es bueno mencionarlo porque eh, está vigente la consigna. Así es, ¿no? y recordemos buenos también que el fin de que el viernes ya vamos a estar hablando se realizaron las audiencias públicas donde también hubo movilización, este lo del lo del 16 de septiembre también se estuvo marchando por la noche de los lápices, así que este bueno, el domingo terminó con una semana con muchas movilizaciones y exigiendo no justicia, el, eh que se baje el eh el tarifazo todo, así que, bueno, vamos a estar un poco hablando. Aquí en Jujuy también hubo movida contra el tarifazo. Así es. Así que bueno, escuchamos un poco de música y continuamos aquí con el Enredando las Mañanas. del no pueblo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 Bueno, Mariela, eh, ya, nos, ya tenemos que cerrar la nota, no sé si querés comentar algo más, si querés invitar a la convocatoria, pasar a algún contacto. Eh, bueno, sí, nosotros esperando, bueno, que pase el, lo de tema esto de la fiesta de uh -huh. los estudiantes, todo para volver a convocar a un, a una nueva marcha y convocando también a todos a todas las familias que han sido este damnificadas por este sanatorio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 programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hey man, hey man. I feel a kind of yeah, yeah, yeah. DS51 Continuamos aquí En el Red de las Mañanas En el estudio de Radio Pueblo Como que todos me miran Así medio extraño Aquí en el estudio Hay mucha gente En el estudio hoy eh, Estamos afuera, todos Somos los que estamos Es así Y afuera están dictando Unas clases de folclore No, de que, dibujo eh. o ah, De folclore Y la de folclore es abajo Entonces Bien Este, pasamos a nuestra página web para todos los que se quieran contactar con nosotros lo pueden hacer, nos buscan ahí www.rnma.org.ar o si no también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook nos buscan Red Nacional de Medios Alternativos y bueno pueden seguir comentar nuestras noticias vamos este, el viernes se realizó una audiencia pública convocada por el gobierno de Cambiemos Nosotros estuvimos realizando una radio abierta y hubo diferentes actividades en diferentes provincias. Este, por lo menos aquí en Jujuy hicimos una radio abierta donde hacemos hincapié, digamos, de que eh, para el gobierno de Cambiemos justamente esta audiencia pública eran solamente un trámite porque recordemos que la Corte Suprema de Justicia la vez pasada había anulado el tarifazo y entonces, bueno, no para que no pase lo mismo y a una audiencia pública que solamente era un trámite. Bueno, y ahora en un rato vamos a estar eh, Ahora. charlando. ¿Ahora? ¿Ya Ahora, estamos? ya, ya. Dale. Bueno, estamos en comunicación con Damián Rico del Frente de Organizaciones en Lucha, quien estuvo participando, bueno, de las actividades eh, a raíz, bueno, de esta audiencia pública. Buenos días, Damián. Hola, hola. Estaba Damián, pero ya no está, parece. Se cortó la comunicación. Bueno, él comentó que ser, hubo una movida bastante grande, eh... Acompañando, bueno, distintas organizaciones sociales eh, En manifestación, bueno, para la... En, en contra, bueno, de esta audiencia Y de los tarifazos, o sea, puntualmente en contra de los tarifazos hoy parece que ya volvió Damián Buenos días, Damián, ¿estás escuchándonos? Damián Hola, hola, hola A la parte de afuera Hola, Damián, ¿nos escuchás? Hola Hola, hola Parece que hay problemitas con el teléfono. Hola, Damián, ¿me ¿no estás escuchando ahora? Damián no nos escucha, pero nosotros... Sí, nos lo escuchamos de, a ver. De... <risa> eh, ah, bueno, vamos con un temita, si damos tiempo. ¿Está sí, o no está? Bueno, comentábamos también acá que acá en la provincia de Jujuy hicimos una radio abierta. A la mañana y a la tarde en Plaza Belgrano. Y un bocinazo también, ¿no? Mucha gente se iba acercando, que estaba en contra, digamos. Eh, mucha gente que se acercaba con su factura, también mostrando la suma impagables ¿no? Que, que vienen. Y así que vino bueno, la idea ahora que Damián nos pueda comentar la actividad que se estuvo realizando. Ellos estuvieron también ahí afuera de donde se realizaron las audiencias públicas. Hola, Damián, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, los estoy escuchando. ¿Cómo va? Por fin. Por fin. <ríe> Damián, ¿nos podrías comentar cómo se desarrolló este, estos tres días de audiencia pública? ¿Cuáles eran las sensaciones de ahí? ¿Qué se estaba reclamando desde las diferentes organizaciones? Ahí nosotros como campaña No te dejes ajustar estuvimos el viernes, desde más que nada desde que empezó la, la audiencia, había varias organizaciones políticas de izquierda ahí, como protestando, reclamando en contra del tarifazo y, y más o menos con la sensación de que, que la audiencia pública era más como un trámite, como que muchas cosas de ahí no no, no va a ser, como no es resolutivo, entonces eh, la sensación es que, bueno, pasan los tres días, se anotan un montón de personas, dan un montón de cosas, pero como que la decisión del tarifazo ya está tomada y la única manera que tenemos eh, para frenarla es organizados, protestando en la calle y, bueno, tratando de hacernos oír. Eh, Damián, ¿en eh, qué tiempo, digamos, estuvieron ustedes? La campaña No te dejes ajustar ya viene desde principio de año, digamos. Eh, ¿Qué nos podrías comentar acerca de esta campaña? Uy, no te escucho muy, muy bien. Eh, sí, Damián, si nos podrías comentar, eh, ¿hace cuánto tiempo llevan la campaña eh, No te dejes ajustar? igual bueno, la, la campaña empezamos desde casi principio de este año a juntarnos con diferentes organizaciones territoriales, estudiantiles, eh, sindicales, y bueno, venimos eh, eh, participando de diferentes acciones, estuvimos en los dos ruidazos que se hicieron en Buenos Aires, eh, tenemos también actividades en rosario en córdoba en bahía blanca eh, en, en córdoba dije eh. aquí en jujuy también bueno. hola, hola hola hola sí bien también y este, si bien vos mencionabas que había diferentes organizaciones la gente de a pie que está no está organizado digamos cuál es la sensación que se siente que sienten ustedes de la gente eh, en en, en esta movida no, no hubo tanta gente en, en las otras actividades que, que en las que participamos. Sí, se ve que hay mucha mucho malestar, mucho, mucha indignación, porque el aumento se, se produce, no hay, no hay ningún tipo de explicación. Es, es claro que los perjudicados, las perjudicadas, somos los trabajadores, las trabajadoras, y los principales beneficiarios de todo eso son los, los empresarios, las empresas. Entonces sí, cuando se hicieron los ruidazos, mucha gente se acercó que no estaba... Eh, cuando participamos de los ruidazos se acercaba gente que, que, que no, no tenía ninguna participación orgánica y que si, se nota la necesidad de salir a la, a la calle a, a enfrentar este avance de, del macrismo sobre los trabajadores. Damián, eh, si bien vos comentabas hace rato bueno que esta audiencia era un trámite qué, ¿cómo evalúan ustedes que va a seguir y cuál va a ser la, las próximas actividades de la campaña No Te Dejes Ajustar? Y nosotros eh, como campaña vamos a estar adhiriendo a la semana que viene se va a hacer una CAMPE en, en Plaza de Mayo que lo convocan organizaciones territoriales de, de, de, de Buenos Aires eh, y de otras provincias eh, Jujuy también Eh, y bueno como campaña vamos a estar participando ahí va a haber foros de debate vamos a hacer diferentes actividades culturales eh, esa va a ser nuestra próxima acción en, en estos días el lunes empieza por tiempo indeterminado una campe en plaza de mayo y bueno la otra también pregunta era en qué en que cómo sigue esta audiencia o que concluyó ¿qué podrías decir al respecto la eh, mía... y esta... Esa audiencia, y no sabemos bien todavía cuáles van a ser los resultados, con ahí no, no no estamos tan al tanto de lo que estuvo pasando, porque bueno, fueron tres días y bueno nosotros pudimos tener más presencia el viernes, más que nada. Y sí, y en realidad también estuvo como reducida ¿no? la, la, la, la prensa, y era como una cuestión así eh, ajena a los demás, ¿verdad? Sí. Sí, eh, nosotros compañeros de, de la red de Antena Negra eh, no pudieron eh, no pudieron entrar, pudieron ser acreditados. Ahí también estaba a la izquierda diario justo y tampoco pudieron, como no hubo acceso a, a, a, a los compañeros, las compañeras de los medios alternativos que ni siquiera a, hasta los compañeros que estuvieron entrando porque por la campaña entraron dos compañeros eh, veían que no había mucha prensa ahí como para para transmitir lo que estaba pasando. Damián, ¿y ustedes tienen alguna página de Facebook, alguna página donde la gente se pueda contactar con ustedes? Sí, nosotros tenemos el, el, una página de Facebook, no te dejes ajustar, y una cuenta de Twitter, en donde vamos subiendo todas las actividades que, que hacemos y los pasos que vamos tomando. Bien, eh, Damián, agradecemos el contacto, nos pareció interesante esta cuestión, que vos decía que solamente organizado, ¿no? Le vamos a hacer frente, le vamos a... A parar a este avance del macrismo Y de toda la derecha Sí, fue pues así como Bueno, tuvieron que retroceder Primero 1000% de aumento Después tuvieron que bajar a 400 Ahora parece que se van a quedar en 200 Y esto es lo organizados Y luchando que vamos a poder Conseguir lo que queremos Bien, bueno Damián, agradecemos el contacto Y seguramente vamos a estar charlando En las próximas actividades que vayan saliendo Bueno, muchas gracias a ustedes Bien Bien, ahí pasaba Damián del Frente de Organizaciones en Lucha, que nos comentaba cómo se desarrolló, este bueno, como decíamos, se realizó la audiencia pública y se realizaron una marcha en contra justamente del tarifazo para hacerle frente justamente a lo que decíamos, ¿no?, este avance del gobierno. Sí, y es muy buena este tipo de convocatorias que se ve masivamente, ¿no?, en Buenos Aires, porque aquí en la provincia es muy... Es eh, difícil poder hablar de tarifazos porque la, la, la política del gobierno de Cambiemos, que tiene, de, perdón, de Gerardo Morales, que son radicales, eh, ha sido bastante dura, digamos, con, con medios cómplices y la gente que ve la tele normalmente, digamos, el sentido común es que es, es un pequeño ajuste y nada más, digamos, cuando nosotros vamos a la calle a hablar de ajuste, es muy difícil plantearles a los jujeños y jujeñas lo que está pasando a nivel nacional y poder contextualizar Eso nos pasó en la radio abierta y nos pasó varias veces ya eh, Con conocidos y amigos hablando de este tema ¿no? Y es muy importante el rol que están teniendo también los medios alternativos En poder plantear esto porque a nivel nacional también eh, Sucede este, este ninguneo, este desconocimiento eh, De lo que nos está pasando y del, del, del aumento descabellado de las tarifas Así es, recordemos que aquí en Jujuy el otro día salieron una este, encuesta sobre la imagen y todavía Gerardo Morales en un contexto de mucha represión, este, mucha policía en la calle, justamente ahora se están realizando la fiesta nacional de los estudiantes, en donde hay muchos jóvenes detenidos, este, hay, hay un, un contexto de mucha represión, de mucho despido, de mucha pobreza y sin embargo el gobernador de Jujuy todavía sigue teniendo un 71% de imagen positiva entonces este tiene mucho que ver con lo que voy decía no el ocultamiento que generan los medios de comunicación y también este el gobierno anterior que, que hizo todo mal y dejó las cosas así como están eh, mucha afán y todas las denuncias que van saliendo este de corrupción entonces Legitiman eh, el accionar Del gobierno de ahora, ¿no? Y la gente Lamentablemente no se puede dar cuenta Sí, aquí en la provincia puntualmente se está viviendo Un ambiente represivo muy muy fuerte Hace poco también hubo acá un encuentro De abogados eh, de, Tratando de visibilizar Esta situación de represión Y nosotros ya habíamos comentado que esta época Es una época muy represiva A los jóvenes eh, Hace poco fuera del aire comentábamos también Que había hace poco hubo un allanamiento eh, Y Llevaron presos y detenidos A chicos menores de edad o mayores de 18 Por portación de cara Y que en los barrios bajos que aquí Como en Alto Comedero Están siendo detenidos por cualquier cosa Así es, recordemos y, bueno. bueno, en este contexto de Que también lo, lo mencionó hace rato Mariela Es como de un bloqueo absoluto pasa, Viene la fiesta nacional de los estudiantes Y acá estamos en el limbo No pasa nada Se Así. olvidan de los problemas eh, y, y debajo está la represión Y eh, bueno... Para mencionar, la fiesta nacional de los estudiantes ahora empezó con distintos problemas organizativos y esta limpiada de cara del gobierno era Gerardo Morales en los canchones de los estudiantes con remeras, dando buena cara, predisponiéndose a nada porque seguimos en la misma. Así en este contexto nosotros también como radio adherimos a la campaña ¿Qué hacer si te llevan detenido? Es de una campaña donde están diferentes organismos de derechos humanos Este, y justamente mañana empezamos la foseteada por los canchones, charla en los canchones, charla y foseteada ahí en medio del desfile este Justamente, bueno, un foseto que dice cuáles son nuestros derechos y que está bueno poder difundirlo para los jóvenes Así que bien, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí del estudio de Radio Pueblo siente de la tasa de ganancia.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 No. .org.ar Y diez, continuamos con el enreando las mañanas aquí del estudio de radio pueblo que no queremos mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando acá nuestro productor estrella y también queremos mandarle un saludo a angelito de dios más conocido como sebastián Fernández este y al mono eh, más eh, actor un actor este el mono este que están haciendo algunos los trámites y no pudieron venir hoy después podemos pasar o no Javi el link de del videito del mono Cuando actuó en el encuentro de la red nacional de medios alternativos La verdad que hay que arreglar algunas cositas Pero bien el mono, ¿no? ¿Vos lo pudiste ver, de qué No Bien, después te lo muestro <risa> si, si te querés ver no, y, y levantar la Paso. mañana <risa> Bien, este hablando un poco de primavera Porque eh, le estamos contando a toda la gente Que aquí en Jujuy se hace la fiesta nacional de los estudiantes Se realizó también aquí en Jujuy Un festival que se llamaba Primavera Sin Alcohol Y Ajá. contando eso, este también eh, el fin de semana se realizó allá en Malvinas Argentina. Está hirviendo las primavera. Claro, viste como que estoy viendo digo cómo esto este de los festivales para la primavera. ¿Y qué pasó en Córdoba en Malvinas Argentina se realizó el cuarto Festival Latinoamericano Primavera sin Monsanto? Así es, recordemos que ...después de cuatro años de una larga lucha... ...ya en Malvinas, Argentina... ...y también en apoyo nacional y latinoamericano... ...de diferentes organizaciones... Eh, ...se pudo sacar a Monsanto de Córdoba... ...y justamente se realizó este festival... ...digamos, no Primavera sin Monsanto... ...justamente sin Monsanto... ...esto marca, ¿no? Mira, todo lo que venimos hablando durante la mañana... ...decíamos que solamente organizado... Este, ...se puede hacer frente, se puede salir adelante... ...y, y mira, no después de cuatro años de lucha... Y de tanta pelea podemos decir que Monsanto se fue de Córdoba La lucha continúa porque recordemos que Monsanto todavía no se ha ido de la Argentina Y no se ha ido de Latinoamérica este hay Ahí hay todavía este este gobierno justamente uno de los que está ocupando un cargo público Pertenece y fue CEO de Monsanto aquí en Argentina Así que la lucha continúa este No recuerdo el lugar donde se encuentra en Buenos Aires Monsanto Pero este esto marca... Algo importante ¿no? para la lucha y para seguir y para erradicar totalmente a Monsanto de acá de Argentina y Latinoamérica. Así es, la lucha digamos por la implementación de esta planta de, de Monsanto fue ganada porque Monsanto no se va a instalar, instalar ahí, pero la lucha sigue porque todavía está en juego nuestra autonomía y nuestra independencia alimentaria. Eh, con eso bueno vamos a estar en contacto con Lucas Vaca, pero bueno está teniendo unos problemas el productor acá para comunicarse, por eso debemos... Eh, estirar un poquito más eh, Pachi es su primer primer programa Conduciendo, así que está un poco nervioso así, este, ¿Cómo te sentís? ¿Podemos hacer una entrevista a eso, no? ¿Qué te parece la primavera sin Monsanto? Este... No, creo que es importante El tema de la unidad, de la organización Para todas las luchas que se van dando En torno a todo lo que es lo Medio ambiente La lucha en contra el talifazo La lucha por la por la salud pública y gratuita bueno creo que esta cuestión de la organización todas las notas que vamos eh, dando se da se da como como concreto de que solamente con la unidad de la organización podamos salir adelante como, como clase trabajadora como pueblo y bueno creo que es lo que nos une a, a todas las noticias que vamos que vamos dando ¿no? y la verdad que sí un poco nervioso y aparte teniendo en cuenta de que, de que el primer programa Y bueno, también mando un gran saludo a las compas que están haciendo otro trámite, mono, y se evita que... Bueno. Así es es de... superable, David lo superó, así que después ya no claro, vamos a tener... Claro, después ya, como leer. que no te importa, te equivocás o decís otra <risa> ya cosa... Ya no te importa. <risa> <risa> no digas claro, eso de no, después... <risa> bueno, te importa menos. <risa> che, vos sabés que también este parte de este festival que estamos hablando de eh, Primavera, Primavera de Simón Santo era este, pedirle a la intendenta de Malvinas Argentina que se exprese, digamos... Eh, justamente eh, en contra de Monsanto, ¿no?, que ya ella venía diciendo y todavía no había una palabra oficial respecto a eso. Así que, bueno, estamos con Luciana, eh, que nos va a comentar este cómo se desarrolló el festival y, bueno, cuáles fueron las consignas de, del festival. Hola, ¿nos está escuchando, Luciana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Eh, sí, nosotros comentábamos hace rato a la audiencia que ya venían eh, cuatro años haciéndose este festival. Nos, si querés, nos podrías comentar en qué consistió este festival, qué consignas, y bueno, allá cuatro años, eh, cómo han sido en estos cuatro años de lucha. Sí, totalmente. Para nosotros fue muy fuerte este festival en particular, como todos los festivales en general, pero este en particular, nosotros lo vivimos como un festejo, como una celebración, y básicamente como una despedida de Monsanto. Eh, considerando y sobre todo teniendo muy muy en cuenta que gracias a la lucha y la resistencia de todos los compañeros que le han puesto el cuerpo a ese espacio, tanto desde la asamblea como desde el bloqueo, eh, gracias a toda esa lucha y resistencia que Monsanto finalmente, luego de cuatro, más de cuatro años, no ha podido instalarse en la localidad. No pudo poner ni un ni media fábrica <ríe> en una fábrica en medio de hacer, que la vemos desde el bloqueo, Todo el tiempo porque el bloqueo continúa uh -huh. eh, es, es como para nosotros muy fuerte esto y ni que hablar incluso de los últimos hechos eh, de la justicia en donde se, finalmente la justicia termina comprobando de que la instalación de la pretendida planta era completamente ilegal como fue como quedó demostrado en los últimos 15 funcionarios que fueron juzgados eh, y en paralelo a eso eh, no sé qué iba a decir <risas> Eh, bueno, para nosotros esto es una celebración eh, Concretamente es la despedida Y bueno, y en el medio estamos Atentos a estos rumores que están circulando Que afirman de que Monsanto se va a retirar Pero al mismo tiempo exigiendo Con más fuerza que nunca Para que Silvina González Que es la intendenta de la localidad de Malvinas, argentinas, Pronuncie el no definitivo A esta planta que Lo único que va a traer en ese pueblo No son puestos de trabajo Como vienen afirmando Sino que es más contaminación, muerte y destrucción Eh, Luciana, este, eh, este festival surge también como una de las medidas eh, de resistencia y para poder visibilizar lo que estaba pasando ahí en, en Malvinas, en Córdoba ¿Nos podrías comentar cómo surgió la convocatoria? Si bien ustedes también han tenido bastante apoyo y un buen apoyo de artistas eh, locales y nacionales e internacionales digamos, ¿Nos podrías comentar un poco de la historia de, de este festival? Bien, este festival concretamente tuvo dos días, uno que fue el sábado y otro el domingo con dos consinas bien distintas. Uh -huh. El sábado eh, empezó la actividad con una serie agroecológica, con intercambio de semillas, eh, también se hicieron algunas actividades para niños, se hizo un taller de, de barrileteada, eh, hubo grupos de baile y de música, y las actividades fueron desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eh, artistas fue eh, eh, pasaron... Millones de artistas, entre ellos Armando Flores, Paola Bernal, David Posebón Perro Verde, La Cruz, Sombra y Toro Y otros artistas locales De Malvinas, Argentinas, que pudieron usar El escenario eh, Compañeros de lucha También que son músicos, como el caso de Benito eh, Que es eh, Uno de los compañeros que más Le pone el cuerpo también en las guardias eh, Que bueno, que pudo cantar ahí Y el día 18 la consigna eh, fue tratar de encontrarnos y tratar de mapear un poco en qué situación estamos, distintas luchas preocupadas por la tierra, la salud y la soberanía alimentaria. Y en ese marco, muchos nos habíamos quedado a dormir en el bloqueo desde el día sábado, así que amanejimos juntos, compartimos, tomamos unos mates y tardamos un rato. Y la, durante la tarde hicimos una charla de debate junto con compañeros de varias organizaciones que se acercaron, fueron como más de 20 organizaciones en total, entre ellos el Movimiento Campesino de Córdoba, eh, gente de, de las sierras, de distintos sectores de las sierras de Córdoba, con cada una con, con su problemática particular. Eh, bueno, y, y compartimos un poco la situación en la que estaba cada organización, qué alternativas veníamos construyendo, cómo la veíamos hacia, a futuro y demás. Y en esa charla tuvimos el gusto de compartir con Claudio Lowi, eh, que es un especialista que también nos pudo arrojar mucha luz en relación a algunas cuestiones sobre derecho ambiental y sobre algunas perspectivas que él tiene en relación a las luchas socioambientales. Eh, Luciana, en esas matiadas que vos comentaba que estaban charlando y viendo cómo la veían a futuro, nosotros cuando hacíamos la introducción sobre este tema decíamos que Eh, esta es la primera lucha ganada contra Monsanto porque todavía continúa, ¿no? Porque Monsanto todavía no se ha ido de Argentina, no se ha ido de Latinoamérica y todavía está en juego nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Porque recordemos que eh, el CEO de Monsanto todavía pertenece a este gobierno, entonces todavía deben tener algunas jugada y todavía la lucha va a seguir. Es que el problema es el modelo y es y en ese sentido... Eh... Con Claudio justamente hablábamos sobre esta problemática puntual que tiene que ver con, con, con la necesidad que nos obliga a las organizaciones y a los movimientos sociales empezar a ampliar la consigna y empezar a cuestionar justamente el modelo extractivista de saqueo y contaminación hacia la vida, que no solamente le afecta a, lo, a quienes estamos preocupados y participando políticamente de estos espacios o de los medios de comunicación como ustedes interesados en abordar estas problemáticas, sino que incluso le afecta a los mismos hijos de los productores que utilizan randa para eh, envenenar a sus cultivos, digamos. Eh, eh, eh, entonces, digamos, eh, la lucha es contra el modelo y en ese sentido los frentes se amplían y la causa es una sola, porque en definitiva no es más que la defensa de la vida. Y en esto que vos decís, eh, puntualmente incluso acaba de unirse Monsanto y Bayer, Eh, ...con lo cual el círculo del agronegocio termina de cerrarse... ...en, el, en este círculo vicioso del, del saqueo, la enfermedad y ahora la cura... Eh, ...y justamente Claudio Lowi, eh, el ingeniero forestal que nos acompañó el día 18... No, eh, ...nos decía que Bayer, al igual que Monsanto... ...fue partícipe de la producción de la gente naranja... ...que es el desfoliante que se usó como arma química en la guerra de Vietnam... ...para que nos demos cuenta, digamos, que cuando hablamos del problema de, de, de muerte que impone este modelo y estas empresas en particular, estamos hablando de algo concreto, serio e histórico. ¿no? Tal cual. Eh, Luciana, vos hace comentabas un poco que todavía continúa el bloqueo, pese a, a la noticia, y que todavía mantienen esta resistencia. Eh, bueno, la consulta uh -huh. era, ¿cómo han mantenido este bloqueo y este acampe hace ya más de cuatro años, como mencionabas? Eh, ¿Cómo se ha mantenido, me preguntaste? Sí. Bien. Eh, a lo largo de, de los Eh, tres años en realidad porque el, el, la lucha tiene más de cuatro años y el bloqueo concretamente con este festival uh -huh. que marca el, el inicio de ese del, del histórico bloqueo Monza del predio, cumple tres años. Uh -huh. A lo largo de esos tres años fueron pasando distintos grupos, distintas organizaciones y distintas modalidades no uh -huh. en las que se ha sostenido. Y no hubo un solo día durante todos estos años en, en el que la planta haya estado descuidada. Seguimos ahí frente al predio bloqueando el ingreso eh, y actualmente nos estamos manejando con un sistema de guardias en donde cada compañero se anota en una en el tiempo en el que tiene disponible y nos vamos encontrando en ese espacio. Y además eh, los días eh, sábados realizamos la asamblea y ahí ponemos en común en qué situación estamos cada uno y lo que estamos haciendo últimamente es también empezar a interactuar con, con un montón de otros espacios de la zona, de vecinos, eh, incluso con la Feria Agroecológica de Córdoba venimos eh, interactuando y tratando de establecer algunos vínculos para justamente empezar a pensar juntos esta problemática que nos atraviesa a todos. Luciana, este, vos uh -huh. formás parte de, del área de prensa, ¿no? De ahí, de la Asamblea de Malvinas Argentina. Te, sí, te soy, soy compañera digamos... de bloque y además estamos eh, tenemos un grupito que es una comisión de prensa que se organizó, se, re, se armó ahora para el festival, pero que en general eh, muchos pertenecen o a la Red Nacional de Medios Alternativos o a otros medios de comunicación interesados, y trabajamos desde desde la colaboración. ¿no? Claro, Vamos justamente eso, uh -huh. Te quería preguntar, digamos, ¿qué importancia tuvo la comunicación en esta lucha durante estos cuatro años? Sí, eh, y es un debate que nos debemos al, al interior del equipo todavía, ¿no? Eh, porque fue muy experimental incluso, vamos vamos como probando qué estrategias sirven, cómo nos sentimos, porque muchas veces es difícil hacer este doble rol de militante y periodista en el que muchos compañeros que trabajan en medios se sienten, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo me parece que para poder visibilizar la lucha en este contexto global es importante apropiarse de los medios de comunicación para utilizarlos a nuestro favor. Y en ese sentido, gracias a, a Facebook, que aprovecho y lo, lo tiro, que es Bloqueo Monsanto en Malvinas, Argentina, y al otro espacio virtual que tenemos concretamente en el festival, que es el Festival Primavera sin Monsanto, gracias a estos espacios hemos recibido la adhesión de muchísimos compañeros de distintos lugares del mundo que no solamente nos apoyan, sino que incluso, como pasó en Francia hace muy poco, organizan acciones concretas para apoyar el bloqueo, y la verdad es que eso nos llena de, de una energía muy particular, que trasciende las fronteras locales. Luciana, y Yo bueno... Yo creo que... Sí, perdón, continúa sí, si querés. te escucho. No, bueno, eh, en relación a esto, a los medios de comunicación, mi pregunta era más, eh, contextualizando Córdoba, ¿cuál había sido el acompañamiento o no, la visibilización o no de otros medios de comunicación más comerciales o más ligados al poder? No, un desastre, la verdad. De los medios de comunicación más eh, conocidos, en, en el caso de Córdoba Capital tenemos un caso concreto que es la Voz del Interior, eh, sí. no solamente no, han, no cubren las actividades que vamos realizando, sino que eh, han largado noticias que la verdad es que no sabemos todavía de dónde salen. Recuerdo una noticia en particular hace un tiempo en donde, por ejemplo, se anunciaba que Monsanto eh, quitaba su inversión en, en la provincia, o sea que por ende podía leerse que se retiraba, y en la misma noticia, en un subtítulo más abajo, anunciaba que ya tenían listo su segundo estudio de impacto ambiental. Ah, bueno. O sea, imagínate el nivel de ninguneo y de y de mentiras incluso, porque nada de eso ocurrió. Después sacaron otra noticia anunciando que se iban, después otra, sacaron otra noticia anunciando que no se iban, y bueno. Desde no, desde nuestra lectura no es más que una vulneración al derecho a la información que tiene la ciudadanía entera, independientemente de quienes participamos en el bloqueo. Totalmente. Los medios más más comerciales han tenido como esta perspectiva. Después hay otros medios que no, que han que han participado por momentos del, del bloqueo y que por otros momentos no, pero pero a nivel general de, la, de los medios masivos de comunicación no hemos tenido una respuesta muy favorable, queríamos. Luciana, ¿y cómo va a seguir la lucha eh, a partir de ahora? ¿Cómo van a seguir eh, los, los próximos movimientos? ¿O si, si hay algunos ánimos de continuar? ¿Cuáles cuál han sido bueno los que han conversado hace poco? Bueno, eh... La verdad que hasta que no tengamos un pronunciamiento real y concreto de que Monsanto se retira ese bloqueo va a ir fijo y permanente frente al predio. Eh, necesitamos una confirmación, un boleto de compraventa, un anuncio público concretamente como lo venimos exigiendo porque ya es tiene un, un sin sentido que la intendenta no se pronuncie definitivamente para darle no a, a la planta. Hasta que no tengamos una confirmación de alguno de estos frentes, la verdad que el bloqueo va a seguir. Y al mismo tiempo, eh, en la lucha continúa por por estas cuestiones que te mencionaba, por el cambio de nombre de Monsanto y habrá que, que empezar a, a trabajar sobre la consigna de Bayer. También estamos extremadamente preocupados por la ley de semillas, que se está negociando bajo la mesa en el Congreso. Eh, y por una ley de agrotóxicos que también se viene negociando en la provincia de Buenos Aires, que nos inquieta bastante, porque, por ejemplo, habilita la posibilidad de hacer fumigaciones a 10 metros de la vivienda. Entonces, Frentes, para continuar, tenemos un montón, y también nos gustaría que el bloqueo, eh, que esta lucha en particular pueda quedar sistematizada de alguna manera y centrada en algún, en algún espacio, Eh que pueda recuperar la historia de, de, del, del proceso de lucha para también contagiar a otros compañeros que están en otros lugares de del país padeciendo cuestiones y que a lo mejor les serviría conocer nuestra situación, como por ejemplo los compañeros de Hachal que acaban de padecer nuevamente otro derrame. Bueno, ya para ir cerrando... eh. Quería, bueno, que pudieras repetir, digamos, lo, lo, los contactos que, que mencionaste, las páginas de Facebook, así mantienen en, en comunicación y, bueno, mantenemos la difusión. Bueno, eh, sí, el Facebook es Bloqueo a Monsanto en Malvinas, Argentina. Ese es el espacio que más utilizamos para actualizar la situación de la lucha y eh, ahora nos hemos abocado concretamente al festival, pero también muchas veces publicamos notas que tienen que ver con, con, con la agroecología que es la alternativa que venimos pensando y tratando de construir juntos. Eh, está el mail del bloqueo, que es bloqueomonsanto.com Y además está la posibilidad de que nos visiten en cualquier momento, cualquier hora en el bloqueo, que es lo que más nos gusta, que caigan a visitarnos eh, y a compartir unos mates, que siempre están disponibles, que está ubicado en la localidad de Malvinas, argentinas en el kilómetro A88, Eh, okay. Perdón, en la ruta 88, kilómetro 9 y medio. Se pueden acercar con los colectivos La Calera o el fono bus que se toman en la terminal vieja de Córdoba, en las plataformas entre la 36 y la 39. Y para ir cerrando ahí, una convocatoria más, que creo que era eh, todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, eso sería como la próxima actividad? Es una conciencia. Eh, no, ¿No? Eh, todos los 25 eh, en realidad es una organización de Buenos ah. Aires que también tiene su réplica en Córdoba Capital y que vienen acompañando la lucha justamente manifestándose todos los 25 uh -huh. eh, por lo pronto no tenemos ninguna acción en mente y necesitamos también nuestra asamblea para poder definir algunas cuestiones no okay. eh, no te podría confirmar ninguna actividad concreta de todos modos les vamos a estar avisando encantadísimos por si quieren cubrirla pero también en este sentido y tiene que ver también con una lógica muy diferente Eh, a la que se maneja el mundo, digamos. Nosotros nos basamos en una, en una horizontalidad que atravesa todas las decisiones y que muchas veces no corre al ritmo que los medios masivos de comunicación necesitan para que su masa consuma. Eh, y en ese sentido, cada decisión que tomamos necesitamos consensuarla previamente y darle el tiempo de discusión que se necesita. Así que no te podría confirmar de, de ninguna actividad por ahora. Bueno, igual, bueno, vamos a mantener el contacto para darle continuidad y, bueno, para seguir acompañándote. Agradecemos eh, enormemente la comunicación y, bueno, a seguir en la lucha. Ahí se bueno. cortó. Bien. Eh, este, sí. Bien, este, eh, muchísimas gracias, Luciana. En otro momento seguramente nos estaremos comunicando con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Un abrazo grande. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Luciana Socavone, ella es del área de comunicación del bloqueo contra Monsanto. Nos estaba comentando cómo se desarrolló la actividad, este, la primavera sin Monsanto, que se realizó el fin de semana. Este, también nos contaba cómo son los pasos a seguir y qué tienen pensado hacer este, para continuar la lucha ¿no? en contra de Monsanto. Así es, la consigna sigue vigente, sigue sigue Monsanto en Argentina, sigue en riesgo nuestra soberanía alimentaria, así que bueno, es eh, una lucha a seguir, eh, hasta que bueno, puntualmente en Malvinas, yo eh, me mencionaba a Luciana que van a estar hasta que la intendenta se, se manifieste eh, a favor de este bloqueo y de decirle chau a Monsanto en Malvinas, Córdoba, así que bueno. Así digamos. es. Bien, escuchamos un poco de música y continuamos con el redando en el próximo bloque.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 Bien, escuchamos un poco de música, entonces continuamos con el Enredo de las Mañanas aquí del estudio de Radio Pueblo, ya con la comunicación en vivo.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 ...con la, el, pelig, bueno, el, el riesgo de, de la continuidad de, de la oferta educativa en Devoto... ...y bueno la denuncia puntual que están haciendo los educadores eh, en, de ese penal. Sí. Mirá, eh, la continuidad de, de la educación de en Devoto y en Ezeiza... Uh -huh. este, ...se ve amenazada porque el servicio penitenciario avanza permanentemente. ¿no? con uh -huh. Por ejemplo, allanamientos que no son tales porque no tienen orden judicial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 Super, superan el 50%, ¿no? Uh -huh. O sea que cumple un papel muy importante, dado que da instrumentación y herramientas para quizás sea uno de los pocos casos en que quien está en situación eh, de cárcel luego puede reinsertarse, porque sabemos que la cárcel no reinserta, no resocializa, sino que devasta la, la entidad humana. Uh -huh. Oscar... Así que mañana, en respuesta a todos estos ataques que se sucedieron en el Ezeiza, en de, y en Devoto, distintas organizaciones que tienen trabajo eh, ante el ya sea educativo o de otro tipo, eh, van a hacer un abrazo al penal junto con los familiares y los presos de adentro van a hacer una batucada reclamando el cese de, de, de, de esta acción deliberada del servicio penitenciario que sigue, sigue, sigue este el avance en un contexto donde... Eh,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 Mirá, no lo sabría con certeza, eh, porque eh, hace dos años que yo tengo prohibida la entrada a las cárceles federales por la denuncia que hizo la agencia, pero estoy seguro que son más de un centenar, ¿no? Eh, eh, justamente yo en la taller nos prohibieron, porque tenemos la agencia que denuncia los crímenes, este, pero la, supera el centenar, te diría eso con certeza.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 tenemos vínculos con los familiares, empezaron las difamaciones. ¿No? Este, bueno, las difamaciones dicen este que que yo vendo este droga en las cárceles. Vos imaginate, hace 2 y si tengo un celda fijo por eso. <coughs> o sea, que además sería nioki, pues hace dos años que no que no voy. No, no es nuevo, en 2013 este una llamada telefónica desde el penal de Devoto que hizo una la denuncia, vos sabés que era la ley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 Eh, un saludo al Ceba, al Mono, bueno, un saludo también acá al Sony, al Panchito, al Javi, que bueno, forman parte y hacen lo posible para que podamos salir al aire. Y al bautismo de Pachi. Oye, el tema de Pachi, ahora nos vamos a festejar por ahí. Usted no siempre busca excusa para festejar de algo. <risa> Bien, eh, el hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, mañana continúa le enredando las mañanas como toda la semana de lunes a viernes de 10 a 12. Hasta luego.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 www.rgma.org.ar